MUNDOFONÍAS fonías estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que confeccionamos desde Madrid y lanzamos a los aires y a las ondas de 24 emisoras a lo largo y ancho del planeta, en Europa y en América, de momento. 24 emisoras en 11 países y un montón de gente con la que conectarnos, lo cual es una alegría. Hemos comenzado con un grupo británico, el grupo Spyro, escrito Spiro, que publicaban recientemente un nuevo trabajo que en este caso es un EP, es un disco más cortito con seis temas, un, po un poco diversos. Primero hay un par de temas que son unas eh, remezclas realizadas por Adrian Utley, uno de los hacedores del grupo Portis Head. Hay unos temas en directo y hay, por ejemplo, este tema que es el que lo abre y el que da título al disco. The Vaporer, el vaporizador, sería más o menos el título de lo que acabamos de escuchar, la curiosa música de este cuarteto acústico inclasificable que llega desde tierras británicas y con el cual hemos comenzado esta nueva edición de Mundofonías, un programa en el que, como siempre, estamos a Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez y seguimos con música, vamos desde Gran Bretaña hasta Francia para oír a los muy curiosos también Antiquarks. Oíamos a Antiquarks, un grupo que nos gusta mucho en mundofonías y que seguimos desde hace bastantes años. Ellos tienen dos EPs muy recientes, uno de ellos es Fraternity, el que oíamos, fraternidad. Esa frase presente en ese lema de Francia, el país desde el que ellos llegan, Antiquarks. Pues muy curiosa y muy inclasificable también la música de Antiquarks desde Francia. Un cuarteto en la actualidad que tiene como base el dúo formado por Richard Monsegui, cantante y baterista, y Sebastián Tron, que toca zanfona, se ocupa de programaciones y también canta. Como decíamos, hay otro EP también publicado recientemente de Antiquarks y es con el que vamos a continuación. Se llama Bal Baile Interterrestre, y nos vamos a quedar con esta pieza que lleva por título Pix Bridge, el puente del cerdo. On the midnight Pues ahí hemos tenido Antiquarks desde Francia por partida doble, sus dos EPs recientemente publicados, Fraternity y Val Interterrestre, es lo que ellos dicen que hacen, ni músicas extraterrestres, ni terrenas, ni nada de eso, músicas interterrestres, es lo que afirman practicar los componentes de este interesantísimo grupo, Antiquarks. Pues lo llamen como lo llamen, nos gusta mucho Antiquarax. Y otros que no nos gustan menos son Radio Cos, ese grupo gallego Un Quinteto que presentaba su primer disco el año pasado en 2013 y que ahora se presentan en Madrid el próximo miércoles día 9 de abril. Será en el Café La Palma y nos quedamos con su canción Sete Cuncas. Son Radio Cos. Un chasquero, un chasquero Na bizar un de jurtillo de tanto pencheu Miňa va me comeu otra seta e me recuncou E depo fijo alcum vau e te expum Am avut o nebunie, am avut o nebunie. Am avut o nebunie, am avut o nebunie. Am avut o nebunie, am avut Te îleo de tanto toño y lava me come otra gente de por video Papa mi se mi-o la e pe prânzul părdondu-ți o de de tareu. e apoi, si cu e de pofizual programa y en la radio que es el que a ti te entretiene Pues monofonía tiene que ser Pues vaya fácil que es Y a veces Hemos continuado con la música de Basecu Cuyate, este músico al cual veíamos el equipo de Mundofonía recientemente en directo en Marsella, y que también está actuando en diversas localidades de tierras españolas. En este caso le queda ya dar un último concierto el 8 de abril, el martes, y es en la sala El Sol. Así que ahí podréis disfrutar de músicas, de canciones como este Sinali, que aparece en el último disco de Basecu Cuyate y en Góniva, ese disco llamado Yamako aquí escuchando por supuesto la voz de Ami Sako y en este caso un invitado también, Casemadi Diabate Seguimos con música africana y en este caso es un grupo que está afincado en Madrid desde hace ya bastantes años celebran ahora su décimo aniversario son el grupo Chapacholi Oíamos a Chapa Choli en un disco junto con Endiaguar Sec, un disco llamado Aduna y lo oímos con motivo de la actuación que va a tener lugar por el décimo aniversario del grupo Chapacholi, que va a ser en la Sala Caracol de Madrid el día 10 de abril. Y de estos conciertos, muchos de ellos por la zona de Madrid y alrededores, donde estamos ubicados el equipo de Mundofonías, por supuesto. No podemos dar la agenda de, de todo el mundo, ya nos gustaría, eh, si nos gusta destacar algunos conciertos, si tenéis noticias en vuestros lugares, desde donde os escucháis, mandarnos esa información, que nosotros encantados, en la medida de que nos sea posible, nos vamos haciendo eco también. Pero ahora nos vamos con una novedad discográfica que saldrá publicada... Próximamente, en realidad dentro de mes y pico, será el día 26 de mayo cuando vea la luz, el disco que escuchamos ya, que ya puedes escuchar aquí en Mundofonías, lo firma un músico de Mali. Seguimos por África, en este caso con Anansi Sise. Su nuevo trabajo se llama Mali Overdrive, con piezas como la que escuchamos ya, como digo es Anansi Sise, avance de su nuevo disco y esta pieza Horei. Pues ahí teníamos a Nancy se desde Mali, su disco Mali Overdrive, Distorsión Mali, con ese uso de curiosos sonidos distorsionados. No metal evidentemente no es una cosa muy heavy, pero sí un poquito, tiene, tiene ese toque, como hemos visto en esta pieza. Jorei, el nuevo disco que saldrá publicado a finales de mayo, de este artista de Mali, Nancy Sise. Otro adelanto es este disco, el del grupo Bullpick desde Haití. Este disco se va a editar el día 12 de mayo. Lleva por nombre Compa la Calle y en él vemos su música muy callejera, hecha con instrumentos, digamos, semi-artesanales y que refleja esa mezcla de culturas que hay en Haití. A la campai es el tema que abre el disco. saya Je sais, je sais. Ah ya. Voici vont Mais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 Hemos escuchado una música muy curiosa. Llega en un viaje en el espacio y en el tiempo, desde un poco lejos, desde Camboya y también desde los años 60 y primeros 70. Es una edición que será publicada también dentro de algunas semanas, concretamente a finales de mayo también, y es la guía rough a la psicodelia de Camboya, de Rough Guide to Psychedelic Cambodia. Un disco que recoge esas experiencias que, con esos toques de la música del país, también conectaban con otras experiencias similares psicodélicas de otras partes del planeta que fueron abruptamente cortadas por el régimen de Pol Pot y los gemeres rojos. Hemos escuchado a esta cantante llamada Pan Ron. Nos acercaba una canción llamada Kun Ktui. Y como digo, forma parte de este disco que será publicado a finales del mes de mayo y que ya puedes escuchar aquí en Mundofonías. Seguimos con sonoridades asiáticas con el nuevo disco de Susila Raman. Ella es una cantante de origen indio, aunque vive en Gran Bretaña hace mucho tiempo y su nuevo disco es Queen Between, un disco producido por Sam Mills que tiene una larga trayectoria en eso de mezclar músicas de la India con otros estilos más occidentales y desde luego este disco tiene algunos auténticos hallazgos. Vamos a escuchar el tema que lo abre, Sharabi, un tema en el que además están también los cantantes de Kawali pakistaníes Rizwan Muassam. <música> Dino tunia disarma de gimanta, mere sâki medola de gimanta. Volkia sâki, merea e cancar, e ca la merea na. And beginners, blind beggars, and one-eyed kings. addiction, the future is fiction The lover who got lost never counted the cost Naked moon, swim with your drunken stars I'm falling back, I'm falling back into your arms I'm a charabi, I'm a charabi, I'm a charabi I'm a sharabi ma sharabi sharabi na sharabi sharabi ma sharabi Hoy a Arabi, el tema que abre el nuevo disco de Susila Raman, el disco Queen Between, como decíamos, con colaboraciones desde Pakistán, pero también desde India, queremos desgranando aquí en Mundofonías. Y ahí en la India nos vamos a quedar también con el avance de otro disco que también va a salir publicado a finales del mes de mayo, como otros que os hemos adelantado en esta edición de Mundofonías. Se trata de The Rough Guide to Indian Classical Music, la guía rough, de la música clásica de la India, donde nos encontramos pues, con diversos ejemplos de grandes instrumentistas, grandes músicos de ese enorme país. Un disco que repasaremos en alguna edición de Mundofonías más profundamente, pero con el cual nos vamos a quedar un ratito en estos últimos minutos concretamente con el maestro Ravi Shankar maestro del sitar desaparecido no hace mucho y que seguirá Durante mucho, mucho, mucho en el recuerdo de los aficionados a la, a la buena música, durante siempre, pienso yo. Vamos a quedarnos con este grill Vilawal, Dung, Ravi Shankar Al-Sitar, Mundofonías se despide, ya sabéis, nos tenéis en vuestra emisora favorita, también en mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico, por supuesto, para lo que queráis, radio arroba mundofonías.com. Hasta la próxima edición. Salud.